Las 7 son las 6 en Canarias, y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenos días a todo el mundo. Este domingo me vendrán bien la gorra y las gafas de sol.、Lo、he tenido el acierto de costumbre cuando intento hacerme pasar por tiresias para ver el futuro. Mamen Rodríguez Astre. s u j é t a l a en el norte, Juan Diego, porque sigue lo molestando en toda la mitad norte. Hoy lo peor estará en el bajo Ebro y en Pirineos. Seguirán con chubascos aislados que remitirán a lo largo del día. a l resto de la mitad norte veremos más nubes en las horas centrales, con brumas matinales y alguna niebla a esta hora en la meseta norte. Y estos son los titulares de apertura con José Manuel Gabriel. La justicia va a resolver esta mañana si habrá adelanto electoral en Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid va a resolver sobre el recurso interpuesto por letrados de la Cámara Regional contra el decreto con el que Díaz Ayuso convocaba elecciones el 4 de mayo. El senador de Ciudadanos, Fran Herbías, abandona la formación Naranja y su acta de parlamentario. Herbías, que fue secretario de organización con Albert Rivera, acusa a Inés Arrimadas de convertirse en muleta del sanchismo y anuncia su marcha al Partido Popular. Dirigentes de Ciudadanos respaldan a Arrimadas y califican su liderazgo de. Sólido e incontestable. Ante la reunión de la dirección de mañana, el diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña Nacho Martín Blanco recuerda que la presidenta lleva solo un año al frente del partido. Me parece que es profundamente injusto y responsable la pretensión de cuestionar su liderazgo y la pretensión de、eh, abrir un debate que afecta al conjunto de la nación cuando estamos hablando de una cuestión que debería circunscribirse única y exclusivamente a la región de Murcia. Ciudadanos comunicaba ayer a los tres diputados díscolos de Murcia su expulsión del partido. El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, compara la compra de tránsfugas en Murcia con la venta de esclavos. Ábalos ha asegurado que en el gobierno murciano había una relación muy tóxica entre Pepe y Y, ciudadanos. y hemos visto cómo en Murcia, en la plaza pública, como si se tratara de una venta de esclavos, allí se gestó sin ningún rubor ¿eh? una compra de tres transfugas. García Ejea del Partido Popular acusa a Pedro Sánchez de querer controlar autonomías con mando a distancia. Yo quiero un gobierno que no esté corriendo por los pasillos de un parlamento a presentar una moción de censura. Que corra por los pasillos de la Comisión Europea a pedir más vacunas. La expresidenta interina boliviana Janine Áñez pide a la OEA y a la Unión Europea que evalúen su detención ilegal. Áñez, que fue arrestada ayer acusada de terrorismo, pide la presencia de una misión internacional de observación para que evalúe de manera objetiva su arresto. La policía londinense carga contra una concentración en recuerdo de la niña Sara e v e r a t t asesinada por un policía. La menor fue asesinada cuando regresaba de noche a su casa. Políticos de todo el espectro británico han criticado la intervención. De las fuerzas de seguridad durante la vigilia por la joven. Las Aventuras del Dr. Dolittle, 365 días, y Fantasy Island lideran las nominaciones de la edición número 41 de Los Rexy. Los galardones son conocidos también como los anti-Oscar, ya que distinguen a las peores películas de cada año. Las Aventuras del Dr. Dolittle ha recibido seis candidaturas, incluyendo Peor Película y Peor Actor para Robert Downing Jr. Deportes, el Atlético de Madrid no pudo pasar de un empate sin goles ante Getafe. Otros resultados de los partidos. De ayer fueron Real Madrid 2, Elche 1, Alavés 1, Cádiz 1, Yosasuna 0, Valladolid 0. Hoy se juegan Sevilla Betis, Celta Atletis de Bilbao, Granada Real Sociedad y Eibar Villarreal. Además, Garbiñe Muguruza ha conquistado el torneo de Dubái. ¿Y cuáles son, José Manuel, los números de la suerte? En el sorteo de la primitiva, la combinación ganadora la forman los números 1, 12, 27, 32. 40 y 48, complementario del 44 y reintegro para el 9. En la Bonoloto, estos son los números afortunados: 1, 2, 3. 8, 9, 27 y 41. Complementario el 45 y reintegro el 2. El sueldazo fin de semana de la 11 ha sido para el 22.388 de la serie 32. Y el primer premio de la Lotería Nacional ha sido para el 75.193. 7 y 4, 6 y 4 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter en NoticiasFDS. Hace un año que nos cambió la vida para siempre. A esta misma hora, 12 hombres y 11 mujeres, los 23 miembros del Gobierno de España, despertaban sabiendo que les esperaba un día comprometido, que además acabaría siendo muy, muy largo. Iba a tocarles decidir que nos quedáramos en casa. Obligatoriamente iban a decretar el estado de alarma por segunda vez en la democracia contemporánea, pero este no iba a ser como el anterior. El de la huelga de controladores aéreos. Este iba a cambiarnos de verdad la vida, como se adivinaba en la comparecencia que horas antes ofrecía el presidente Pedro Sánchez. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El estado de alarma es un instrumento de nuestro Estado de Derecho. Recogido por nuestra Constitución para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que desgraciadamente está sufriendo el mundo y también nuestro país. Lo que nos quedaba por vivir iba a ser tan diferente a lo que habíamos vivido que, con toda seguridad, nadie fuera capaz de imaginarlo. Nos aguardaban el dolor, la angustia, la soledad y el llanto. Lloramos cuando el miedo se retuerce. Cuando ya no quedan ganas, cuando ya no puedes más. Veremos si después valió la pena sacar todo eso que duele y volver a comenzar. Volver a comenzar. Durante este año hemos aprendido a volver a comenzar tantas veces como haya sido necesario. Por eso queremos acordarnos ahora mismo de quienes en este momento. Ya no están de esas decenas de miles de personas a las que el virus ha arrebatado la vida y también de sus familias que hoy los extrañan. Volvemos a empezar a las 7 y 7, a las 6 y 7 en Canarias, actualizando los datos de la pandemia que ya lleva un año. ...con nosotros... Los datos ofrecidos este mismo sábado por las comunidades y ciudades autónomas confirman que el contagio sigue bajando en España, pero el descenso en este momento de la tercera ola. Es muy lento. Mamen Rodríguez Astre. Los datos continúan a la baja, pero la curva cada vez es más plana. Sentimos el aliento de la cuarta ola que ya se habla en Italia y en Francia. Madrid, Ceuta y Melilla continúan notificando los peores datos. En la comunidad han subido tanto los positivos como los fallecidos, pero se ha relajado la presión hospitalaria. Andalucía ha bajado del millar por primera vez en tres días. Descienden también Murcia, Euskadi, Cataluña, Aragón y Navarra. Y s u b e n en Cantabria. y Galicia, donde un brote en una residencia ha alzado los datos Un 50%. También repuntan los pacientes en UCI. El dato positivo está en los fallecimientos. Solo lamentan un muerto. En Aragón son cuatro y en Castilla y León doce. Los catalanes han notificado 18, ocho menos que ayer y los andaluces 22. La cifra más alta del día es para Madrid, que tiene 27. Por primera vez, el número de personas con al menos una dosis de la vacuna ha superado al número de personas contagiadas. La solución está en la inoculación y por eso la OMS. Insiste, no hay motivos que justifiquen suspender la vacuna de AstraZeneca. Escucha a Margaret Hargreaves. Portavoz de la organización. Es muy importante entender que sí, debemos seguir usando la vacuna AstraZeneca. Todo lo que estamos viendo es lo que siempre miramos. Cualquier señal de seguridad debe ser investigada. De hecho, es muy importante que estemos escuchando señales de seguridad, porque si no escucháramos ninguna señal de seguridad, eso sugeriría que no hay suficiente revisión y vigilancia. Siempre debemos asegurarnos de buscar cualquier señal de seguridad. Cuando lanzamos vacunas y debemos revisarlas. Pero no hay indicación de no usarla. Un comité de asesor de expertos está analizando los informes del laboratorio británico. Y un año después, somos otros. Porque, aunque no lo quisiéramos, es imposible que fuéramos los mismos. Inevitablemente, todos hemos cambiado. Luego recordaremos con detalle cómo hemos cambiado durante este año, cómo pasa el tiempo, un año ya, desde que el virus llegó a nuestras vidas. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Siete y nueve, seis y nueve en Canarias. Este sábado tomaban posesión los tres nuevos consejeros del gobierno autonómico, los tres de Ciudadanos, allí en Murcia: Francisco Álvarez, Valle Migueles y Antonio Sánchez. Se han hecho más conocidos en tres minutos que muchos consejeros de otras comunidades en toda una legislatura. Isabel Franco, vicepresidenta del Gobierno murciano y perteneciente también a Ciudadanos, abría el acto de toma de posesión. Abro este acto sencillamente para p e d i r que la ilusión que hoy traéis sea como una vela, como una llama viva siempre en vuestro corazón, en el desempeño de una labor que va a ser muy dura, porque vuestra entrega con el gesto que hoy protagonizáis. Es muy generosa teniendo en cuenta las circunstancias que está viviendo esta región. Ese gesto que protagonizaban es el que tanto aprecia el Partido Popular, el que tanto desprecia el Partido Socialista. Y no se sabe muy bien decir si aprecia o no desprecia a los ciudadanos, porque ahora mismo es difícil saber lo que pasa ahí. Hay desbandada, como ya han escuchado, algunos destacados nombres, hombres y mujeres, están emprendiendo la marcha al Partido Popular a la espera de que se celebre este decisivo comité ejecutivo. ...del lunes, El presidente Fernando López Miras explicaba en Murcia por qué este sábado le parecía un día importante. Hoy es un acto importante para la región de Murcia. Y es un acto importante no por voluntad de este gobierno, sino porque algunos han intentado poner en jaque la estabilidad de la región de Murcia en el peor momento posible para hacerlo. En plena pandemia, con una crisis sanitaria, económica y social evidente. Cuando más fuerte necesita la región de Murcia y la sociedad, A sus instituciones. Pero decía al inicio de mi intervención que hoy es un día importante para la región porque no lo han conseguido. No lo han conseguido el Partido Socialista, cuyo secretario de Relaciones entre Gobierno y PSOE vivía estos días convulsos en Murcia. Santos Cerdán acusaba este sábado al PP de ser un partido que se mantiene con transfugas y tamallazos. Y desde Madrid, José Luis Ábalos, mano derecha de Pedro Sánchez, no daba la moción por fracasada y alentaba a Ciudadanos. A que responda al Partido Popular, Carmen Sabido. Que respondan con dignidad, le pide José Luis Ábalos a Inés Arrimadas con la ruptura de los pactos de gobierno con el Partido Popular que mantienen en Andalucía o en Castilla y León. Que rompan, porque dice el número tres socialistas que la relación de ciudadanos con el Partido Popular ha sido muy tóxica. Les ha dejado envenenados e incluso les ha humillado. Pueden encajar. La humillación de una formación política como el otro día el secretario general del Partido Popular, que se permite abiertamente invitar a la militancia de otro partido político a ingresar a las propias filas, ¿cómo saldríamos nosotros? O、pues、le diríamos claramente, o se retracta usted de lo que acaba de decir. Ofensivamente, o no hay pacto en ninguna parte con este partido al que usted denota s tanto. El secretario de Organización Socialista asegura que lo ocurrido en Murcia demuestra que no hay un Partido Popular de la Regeneración, sino un partido que abona la degeneración y que oculta la corrupción con tamallazos. Ábalos ha comparado la compra de tránsfugas con la compra de esclavos. Y hemos visto cómo en Murcia, en la plaza pública, como si se tratara de una venta de esclavos, allí se gestó sin ningún rubor. ¿Eh? Una compra de tres transfugas. El Partido Socialista no da por cerrada la crisis política en Murcia y en Madrid. Y Abalos vaticina que Díaz Ayuso no obtendrá la mayoría absoluta y está abocada a pactar con la ultraderecha. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha definido la situación como inquietante en una entrevista en La Sexta. Nunca es bueno tener este tipo de turbulencias hay algunas cuestiones que, que creo son bastante inquietantes. ¿no? Es inquietante este transfugismo sin pudor del que usted hablaba. Es inquietante que el Partido Popular parezca sentirse cómodo con、eh, denuncias de corrupción. El Partido Popular respondía a través del presidente gallego Alberto Núñez Feijó, que acusaba a los socialistas de llevar a cabo prácticas cutres. También respondía Teodoro García Ajea, que se ve implicado doblemente En esta moción de censura, López Miras, por su condición de número dos del PP y también por su condición de ciudadano murciano. García Ejea. Aseguraba que los murcianos demuestran que saben resistir a que Pedro Sánchez los gobierne desde Madrid. Nos lo cuenta Carlos León. Sí, Teodoro García e g e a ha asegurado que Murcia no se vende y que ha resistido a lo que pretendían tanto el Partido Socialista como Ciudadanos. A los murcianos se nos conocía hasta ahora por nuestra cultura, por, por nuestras tradiciones, por nuestro más menor. Y ahora también se nos conoce por nuestra resistencia a que Pedro Sánchez nos gobierne desde Madrid, desde un despacho. A partir de ahora también se nos va a conocer por eso. Ha añadido que la peor pesadilla de Pedro Sánchez es ver a un Partido Popular unido y ha abogado por reagrupar a todo lo que está a la derecha del Partido Socialista. Además, ha criticado que las carreras de Pedro Sánchez no sean para pedir más vacunas. Yo quiero un gobierno que no esté corriendo por los pasillos de un Parlamento a presentar una moción de censura, que corra por los pasillos de la Comisión Europea a pedir más vacunas. Por su parte, Juan Diego, el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, ha cargado contra aquellos que creen que la política es un tablero de ajedrez. España no merece a los que creen que la política es un tablero de ajedrez. España no merece a los que creen que la política es una serie de televisión. España no merece a los que creen que la política es un laboratorio de estrategias. Queridos amigos, eso es la antipolítica. España no merece a aquellos que venían a regenerar la vida política y ahora resulta que están haciendo la política más cutre y más decadente de nuestro país. Núñez Eijo ha a r r e m i t i d o contra las tres mociones de censura presentadas por los socialistas. España no merece un partido que dice estar al mando del gobierno español. Y que presenta tres mociones de censura de forma continuada en la misma mañana. Y comprende que los españoles estén desencantados con todos los políticos. Nacho Martín Blanco, diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, se dirigía este sábado a los 45 diputados que se sientan en la Asamblea Regional de Murcia. Apelar a los 45 miembros de la Asamblea Legislativa de Murcia. Consideramos que en Murcia se está produciendo ahora mismo un debate sustancial, un debate importante para la ciudadanía, que es un debate entre dignidad, entre, entre moral y corrupción, y desde ese punto de vista consideramos que votar a favor de nuestra moción de censura es votar por la, dignific la dignificación de las instituciones, es votar por、eh, la moralidad de las instituciones, por la limpieza de las instituciones y por seguir luchando contra la corrupción y a favor de la transparencia. Eso es lo que defendemos. Este domingo sabremos si el 4 de mayo se celebran elecciones en la Comunidad de Madrid. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la región madrileña van a decidir si hay adelanto electoral, como esta b l e z el decreto firmado por la presidenta Díaz Ayuso el miércoles pasado. Jorge Infer. De momento, y como ha podido saber Onda Cero, los miembros del tribunal han mantenido contacto telemático a lo largo del sábado y tomarán hoy una decisión antes de que termine el plazo para pronunciarse sobre el recurso. Que pide medidas cautelares y cautelarísimas. Recordemos que la Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid presentaba este viernes ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid este recurso contra el decreto firmado el miércoles por la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, que disolvía la Cámara y convocaba elecciones para el 4 de mayo. Minutos después de la firma del decreto, el PSO e y Más Madrid registraban una moción de censura contra Ayuso que fue admitida por la Mesa de la Asamblea al considerar que el texto no estaba en vigor porque no había sido publicado en el boletín oficial. De la comunidad. Mientras tanto, seguiremos a la espera de lo que decida el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La presidenta Isabel Díaz Ayuso habla hoy en ABC de las mociones de censura presentadas. Lo que quiero es que ya llegue el momento de dejar de estabilizar la política. Desde que se derrocó a Rajoy hasta ahora,、eh, Ciudadanos ha estado en un lado, en el otro. Dando bandazos y al final eso genera mucha inestabilidad. Lejos de dar fortaleza a esa bisagra, como ha pasa d o en otros países, aquí es una cuestión de bandazos. Sé que aquí, ya desde hace mucho tiempo, es más, no habían pasado ni media hora que cuando presenta el PSOE la, la moción, hubo dos, la de Más Madrid y la del PSOE. Cuando la presenta el PSOE me cuentan que hay diputados de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid que dicen que e d ó n d e hay que firmar, que ellos l o animan. e p e r a Aragones planea ya sus primeros contactos para intentar formar gobierno en Cataluña lo antes posible. El candidato de Esquerra ya se ha entendido con Juns t para situar a Laura Borrás como presidenta del Parlamento y también se ha entendido con la CUP para que los anticapitalistas tengan un asiento en la mesa del Parlamento Autonómico. Vamos, que no parece que vaya a ser difícil el acuerdo entre independentistas. s Onda Cero Barcelona, Marc Navarro. Mañana lunes se inicia la ronda de contactos con todos los partidos políticos para ver qué candidato o candidata tiene. Tiene más apoyos de cara a la investidura. La cuenta atrás ya está en marcha después de la constitución del Parlamento, con Laura Borrás al frente. El más bien posicionado para ser nuevo presidente de la Generalitat, pero aragonés se muestra confiado en llegar a un acuerdo con todas las fuerzas independentistas. La necesidad, la necesidad de formar gobierno lo más rápido posible, el país lo necesita. El país necesita un gobierno con todas las funciones que eche a andar. Y quiero trasladar mi confianza a todos los diputados y diputadas de la mayoría independentista. El plazo máximo para convocar la sesión de investidura acaba el 26 de marzo. Si se apuran los plazos, aquel día será necesaria una mayoría absoluta para ser presidente. Si no, se r e p i t e la votación dos días después, por domingo de rambos como muy tarde, y entonces solo se necesita una mayoría simple. Más s i es que no es. 7 y 20, 6 y 20 en Canarias, Onda Cero. Noticias fin de semana. El éxito de grandes profes ha vuelto a quedar demostrado. Más de 4.000 docentes participaban este sábado en el mayor encuentro educativo online del año. Esta iniciativa de la Fundación A3 Media y Santillana cumple ocho años con la edición que acaba de celebrarse y que ha sido diferente a las anteriores, como es natural, pero su fuerza sigue siendo intensa, como demostraba el presentador de la gala de este año, Roberto Leal. Una mujer de Onda Cero ha estado siguiendo esta edición de Grandes Profes, Laura Gil. La fortaleza ha centrado esta octava edición de Grandes Profes, el encuentro educativo organizado por la Fundación A3 Media y Santillana en colaboración con la Universidad Internacional de Valencia. Una cualidad que marcó la respuesta de los profesores en los momentos más duros de la pandemia, por lo que sirve también de homenaje a todos los docentes que se igualaron en ese esfuerzo a los sanitarios, como ha mencionado una de ellos, la doctora y vicepresidenta del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, Luisa González. Vosotros, profes, habéis sido un inmenso ejemplo de fortaleza sin protección. Asumiendo todos los miedos sin pensar en las consecuencias, habéis dado un paso adelante para estar con vuestros alumnos. Se ha escuchado también en este encuentro de grandes profes, difundido vía streaming, el relato de nuestro jugador de baloncesto más internacional, Pau Gasol, hablando de la fortaleza mental que le ayudó a superar los tropiezos en su carrera y pidiendo aplicar esa concentración en nuestro día a día de la crisis sanitaria. Llevamos meses、eh, y meses arrastrando incertidumbre, adversidad, eh, dificultad. Eh, Que lleva, puede llevar a frustración y desesperación.、Um, y en estos momentos difíciles es una buena recomendación el, el no lamentarse por todo aquello que está fuera de nuestro control. El centrarnos en lo que está, el cuidarnos. Lecciones para aplicar a la enseñanza y a los alumnos, como el sentido del humor que destaca el escritor y director Albert Espinosa, marcado por un largo historial de enfermedades, como su principal arma frente a la adversidad. O el pensamiento positivo que la experta en motivación, Andrea Villalonga, pide a los profesores apliquen para destacar las cualidades y habilidades de sus alumnos. En el terreno puramente académico, el encuentro ha dejado otras propuestas interesantes, como la de aumentar las competencias digitales de los docentes y habilitar instrumentos para no dejar a nadie atrás por la brecha digital. Enseguida vamos a verificar que todo en esta vida, y lo vamos a comprobar con Javier Urra, tiene una explicación psicológica. Hola, soy Pepa Gea y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero. Este es el ambiente en una oficina. Si quitamos las llamadas, las prisas y los ruidos, ¿sabes lo que queda? Me confirman que mañana presentamos tu proyecto. Vuelve a ponerte a ese escote, ¿no? La violencia contra las mujeres no solo es física o entre parejas, es mucho más de lo que ves. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. La violencia que no ves. Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero. 7 y 23, 6 y 23 en Canarias, es la hora del minuto psicológico. Javier Urra nos habla durante un minuto de la persona en proceso de demencia. El buen acompañamiento demanda ternura, comprensión, proximidad a quienes sufren tan devastadora realidad existencial. Hay que mostrar amor y cariño. Hay que hablarle a esta persona, hay que en lo posible tocarla, hay que respetarla, porque no es un niño, porque no es una niña. Y desde luego no hay que enfrentarla con sus limitaciones ni con su vulnerabilidad.、Y、en el caso de estas personas que están en proceso de demencia, hay que buscar coparticipar más que obligar, hay que respetar su pareciera distanciamiento afectivo, hay que intentar no trastocar sus apegos y entornos, hay que anticipar el avance de la enfermedad. Y hemos de mostrarnos flexibles, afectuosos, porque se precisa paciencia infinita con la persona que se está demenciando, que tiene Alzheimer. Tenemos que dar un derroche de serenidad. Hay que, desde el autocuidado, compartir responsabilidades de atención y siempre priorizar el mejor interés de esta persona que tanto padece. Hay que afrontar conductas, s e p a r a d o de ingratitud, de enojos, de imprevisibilidad, de ofensas. Que son fruto de la enfermedad, no de la maldad. La familia debe tomar decisiones conjuntas, coherentes, congruentes, c o n s e n s u a l e s El paciente en proceso de demencia calla, pero sufre. En ocasiones no son capaces de recordar, de transmitir, de resolver, pero sí de captar, sí de sentir. Hoy puedes sentirnos más cerca gracias a Tecnoticias Fin de Semana. Hoy puedes escuchar la radio y sentirla muy cerca, mamen, en cualquier lugar del mundo. ¿Cómo hacerlo? Pues hoy puede ser un gran día, Juan Diego, por、y、ejemplo, para descubrirnos.、También. Sí, mañana también, pero si nos descubres hoy, ya mañana no, ya no es. Vamos, has hecho. por favor. Bueno, pues teclean e tu ordenador www.ondacero.es, nos buscas, aparecemos inmediatamente. Estamos en programas, somos noticias fin de semana y estamos al final porque la semana empieza los lunes a las 6 de la mañana. No te preocupes, si nada más en a b r i r no estamos. Con más de uno y además sabes que mañana hay un programa especial. ¿Sabes dónde va a estar Carlos Alcina mañana? ¿Dónde? En una residencia. Vaya. En el lugar en el que justo ahora hace un año. Empezaban a librar esa batalla los mayores, los abuelitos, como tú los llamas, que han tenido tanto sufrimiento a sus espaldas y a los que hemos recordado en gran medida al comienzo de este programa de noticias. Va a ser un programa muy, muy importante, muy emotivo y luego vas a poder escucharlo entero, como te está recomendando Momen, en nuestra página web.、Luego、claro, o incluso en nuestra app que es gratuita. incluso...、Eh... A la vez que a l c i n a está en la residencia,、uh -huh. puedes dar hacia atrás y escucharlo desde el principio. Pero bueno, por Si favor, te has perdido algo,、maravilla. es que todo son s facilidades. Todos son facilidades. s Fíjate que hay una red social que nos da muchas facilidades para conectarnos y es Facebook. Sí, www.facebook.com. Ahí lo que tienes que hacer es hacerte amigo nuestro porque nos gusta mucho tener amigos. Somos muy simpáticos, muy agradables, ¿verdad? Como los Fernández. Admitimos a todo el mundo.、Por、no、supuesto. nos vamos de, de Coca-Colas porque no es momento. Pero nos falta poco. Pero nos falta poco. Nada.、Claro. Sí. <risa> Nos falta, por ejemplo, Twitter, el pajarito, mamen. Sí, ahí no hace falta que seas amigo nuestro. Aunque nos sigas, o nos sabras de vez en cuando, nos vale. Arroba noticias FDS. ¿Why is the reason? Pues porque somos noticias, te lo llevo. El... Perdona, ¿Cómo? perdona. ¿Cómo? No, no, no termina, por favor.、Fin、somos noticias. Fin de semana. Vale. <risa> <risa> Hay que repetirlo, ha quedado un Hay poco. Hay que repetirlo, sí. ¿Qué somos? Ha quedado un poco feminista. ¿Qué, ¿Qué somos, por favor? Somos noticias fin, fin de semana. De semana. No、Implacable Miguel Jurado, siempre pendiente de nuestras tontas, como dirías tú.、Sí. A ver, nos queda todavía n otra s f a l a o t red social que es fotos, Instagram. Sí, la vista. Ahí somos Guerrero guión bajo Juan d í a n d last but not least, nuestra playlist de Spotify. Claro, hará el oído escuchar. Ahí somos Noticias FDS Canciones 2021. Casi tenemos que dar los sentidos. No, falta el olor. Un año después del estado de alarma que nos trajo el virus, podemos afirmar que quien asegure que sabía lo que se nos venía encima está faltando a la verdad, porque viajar en el tiempo es imposible. ¿O no? Bajamos al pasado para intentar traer de vuelta al presente y que nos sea útil en el futuro eso que llamamos experiencia. En concreto, la experiencia del estado de alarma que el gobierno decretaba hace hoy un año. Era el segundo estado de alarma de la democracia contemporánea. Pero este no iba a ser como el anterior, el de la huelga de controladores aéreos. Este iba a cambiarnos la vida durante aquellos tres meses. Que inicialmente iban a ser dos semanas. Mamen Rodríguez Astre. 15 días anunciaba el presidente con medidas de severas restricciones que finalmente fueron 98. Ese mismo día se suspende la Semana Santa y los españoles salimos por primera vez a los balcones. Resistimos y aplaudimos. ¡Resistimos! Se vacían las calles, llegan las primeras sanciones, el Ejecutivo controla la sanidad y saca el Ejército a la calle. Cerramos las fronteras y solo se permite la entrada de residentes. En la actual situación de declaración de emergencia sanitaria y estado de alarma, no pueden celebrarse las elecciones al Parlamento Vasco. Decretar a suspensión de las elecciones. Se suspenden las elecciones y, tan inmediato como la presentación de los primeros ERTES, tres días después, el rey se dirige a la nación. Este virus no nos vencerá. Al contrario, nos va a hacer más fuertes como sociedad. Una sociedad más comprometida, más solidaria. El 18 de marzo empezamos a unir coronavirus y residencias. Sumamos 50.000 profesionales sanitarios y los primeros 1.000 muertos. Comienza a funcionar el hospital de Ifema. En este momento, los recursos de los cementerios municipales están al límite de no poder seguir enterrando en estas condiciones. Estoy seguro de que conseguiremos el material necesario para poder reabrir lo antes posible. Entre tanto, es en el Palacio de Hielo donde se van a disponer los cadáveres, gestionado por la Comunidad de Madrid y la UME, quien a la vez empieza a encontrar numerosos cadáveres en las residencias. A finales de marzo, con las UCI saturadas y siendo el segundo país del mundo con más muertos, el Gobierno anuncia una medida excepcional. Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas dos semanas, como hacen durante el fin de semana. Para ello, aprobaremos un permiso retribuido recuperable. Se prohíben los velatorios y ceremonias fúnebres a la vez que registramos el mayor número De muertos en un día. La cifra total de casos confirmados por coronavirus es de 110.238 personas. Además, desde el inicio de la epidemia se han producido 10.003 fallecimientos en España y el incremento en el número de fallecidos notificados en el día de ayer al Centro de Coordinación de Alertas fue de 950.000. Fallecidos. Pasa el mes de abril entre muertos, prórrogas, aprobados generales y el alivio de los niños. Los menores de 14 años puedan acompañar a un adulto en las actividades que ya permite el decreto del estado de alarma, es decir, al supermercado, a la farmacia o a las entidades financieras. Finalmente pueden salir a pasear una vez al día. Empezamos así una desescalada de cuatro fases con distintas velocidades y una duración prevista de entre seis y ocho semanas. La primera fase, o fase cero, Es la fase de preparación de la transición o de la desescalada. En mayo salimos en masa a hacer ejercicio y se abren pequeños resquicios de actividades económicas. La economía se ha desplomado un 5,26% en el primer trimestre del año. Empieza a bajar el número de muertos. Apagar temporalmente IFEMA significa que ya no hay contagios apenas. Mientras desescalamos, se superan los 25.000 muertos. Aprobamos la quinta prórroga. Galicia y País Vasco convocan los comicios para el 12 de julio. Se anuncia la vuelta de la Liga de Fútbol y las banderas de los edificios públicos y de los buques de la Armada ondean a media asta. Así demostramos nuestro dolor por las víctimas. El duelo tendrá una duración de 10 días, el luto oficial más prolongado de la historia de nuestra democracia. Cierra Nissan, las ventas del comercio minorista caen más del 30%. Se aprueba el ingreso. Mínimo vital y con el déficit duplicado y alcanzando los casi 20 mil millones, llegamos a junio. Que se da por finalizada a fase 3 d a desescalada. エ、セ・ソ r シューシュ i シューシューシューシューシューシューシュ r シュ r シューシューシ hubo un momento en el que varias de las personas infectadas tuvieron un Una actuación conjunta ante una situación urgente, pero que nunca podremos saber si es la causa. Cuanta más movilidad, más contacto, más mascarilla. La deuda se sigue disparando a un máximo histórico. Se abren las fronteras con el espacio Schengen, se reactiva la automoción y el turismo y seguimos sumando muertos. A día de hoy, la cifra es de 28.313 fallecidos con un diagnóstico de coronavirus. Hay otros 12.000, 13 13.000 casos más, pero de esos no hay、eh, confirmación de que haya sido por coronavirus, muchos lo habrán sido. A las 23.59 horas del sábado 20 de junio termina el estado de alarma, el segundo y hasta entonces más largo de la democracia. 7 y 34, 6 y 34 en Canarias. Llega enseguida la revista de prensa. Hola, soy Sabino Méndez y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero. En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Llámanos al 945-4545 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad. Síguenos en Twitter en noticiasfds. Llega la revista de prensa y lo sabes. Vamos con los titulares del diario La Razón, m amén. Pues mira, entrevista hoy Juan Diego a Teodoro García Ejeal, secretario general del Partido Popular, que dice que es el momento de unir a Partido Popular y Ciudadanos por la base. Asegura que Ayuso gobernará en solitario y que Casado no rectificará. Con Vox. La foto de portadas para un especial, un año de la declaración del estado de alarma. Las cicatrices que no se ven un año después, más agotados, envejecidos y tristes. El reto tras la pandemia será volver a ser capaces de vivir más allá del día a día. Sánchez que planea una crisis de gobierno para después del verano y del no habrá más allá de algún caso a 100.000 personas. Muertos por COVID. En el diario ABC, todo lo que hemos perdido en un año, el COVID cambia nuestras vidas. El 14 de marzo de 2020, el gobierno decretó un estado de alarma que ha desembocado en una catarsis social. Luis Rojas Marco, psiquiatra, dice: Necesitaremos años para recuperarnos. Entrevista con la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que dice: Esto no es Sánchez o Ayuso, esto es socialismo o libertad. En el periódico La Vanguardia, la entrevista es con Nadia Calviño, vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Dice que la crisis en Cataluña y en Madrid no afectará a los fondos europeos. La vicepresidenta advierte De que las especulaciones sobre discrepancias o tensiones en el Gobierno no responden a la realidad. La foto de portada, fíjate, es para la Rambla de Barcelona para el 14 de marzo de 2020 y el 13 de marzo de 2021. Y dicen que la actividad, un año después, en la Rambla, aún sin turistas, empieza tímidamente a parecerse a lo que era, como se ve en las dos fotos que te acabo de comentar. Aragonés, que urge a Junts y a la CUP a cerrar el pacto. De gobierno y la ciencia que ha convertido la epidemia en un reto manejable. Son menos 23. Titulares del diario El País: batalla decisiva en el centro-derecha. El PP da por muerto a Ciudadanos, busca ocupar su espacio y fía su futuro a las elecciones en Madrid. Los varones advierten de la complicada relación con Vox. El partido de arrimadas se asoma al abismo. Aún hace un año, el estado de alarma dejó la vida en suspenso. Así se fraguó la decisión política. Más difícil de una generación y un entrecomillado de aquellas conversaciones. Ya está bien, vamos a parar todo menos lo esencial. Mira, la foto deportada en el periódico de Cataluña es para Patricia González y para su madre, que se llama Lola. Fundiéndose en un abrazo seguro después de mucho tiempo en el geriátrico Vallesol de Paterna en Valencia. Aún así van con plástico. Pero bueno, seguro que el abrazo les ha sabido a Gloria. El año de los abrazos perdidos es como titula hoy este periódico. Nada será igual. Tras la pandemia, el mundo puede aprender la lección y alumbrar una cooperación global o desperdiciar la oportunidad. Es lo que dice hoy el periódico de Cataluña. Y en el diario El Mundo, el secretario de organización de Rivera deja a Ciudadanos y abre una vía de escape al PP. Entrevista con Francisco. Herbías arrimadas es una muleta del sanchismo. Me sumo al PP, el único proyecto que puede ganar a Sánchez. Estados Unidos y China batallan en América Latina por la hegemonía mundial. Y colorín colorado, ¿qué más te has encontrado, María del Carmen, en los periódicos de este domingo? Pues fíjate lo que me he encontrado, Juan Diego. Mira, viene hoy en el, en el ABC: Citas Online, vacuna contra la soledad pandémica. Solo más del 21% de la población siente aislamiento social. Y en el momento que se decretó el estado de alarma,、sí. Tinder aumentó un 94%. En los primeros días de confinamiento, Tinder, la reina de las aplicaciones para ligar. Incrementó su uso un 94% en menores de 35 años, Juan Diego.、Okay. Uh -huh. Felipe, que es un chaval que han entrevistado, es un、sí. italiano que lleva en España dos años y medio, llegó a quedar con casi 50 chicas distintas durante el encierro. Claro. No me extraña. Dice, el primer mes me daba mucho respeto. ¿eh? Estaba un poco cortado, ¿no?、Sí. Yeah. Hasta que me encontré con una sanitaria que insistió en que nos viéramos y yo accedí. Dice, había días que quedaba con más de una chica al día. Dice, era como una descarga sexual. u y b i e Otra chica, quedé con un chico que tenía que hacerse pruebas de PCR semanalmente, me tranquilizaba, pero no es la única cita que he tenido. Ah, no. No, no, o sea, esto preocupaba al principio, pero como luego que luego ya... ya. Sí, daba igual. Se dice... desmelenaban, ¿no? <ríe> sí.、Ya. Dice, no es la única que ha tenido en mente el riesgo de contagio y recuerda que se ha llegado a encontrar fotos de test de antígenos o p c r negativas en los perfiles de estas redes sociales. Curioso, ¿eh? Hay que ver, claro. Antes hemos dicho que cómo nos había cambiado la vida durante este año. Sí, pero no todo es quedar. Mira, Juan Diego, la relación que más le ha llenado a otra persona que entrevistan en el reportaje estos meses es la que mantengo con una chica a la que no conozco.、Uh -huh. Dicen, ni siquiera sé cuál es su aspecto. En su perfil no hay ninguna imagen, pero el mejor momento del día es poder charlar con ella de cualquier cosa. Qué bonito. Qué bonito. El amor, Juan Diego. Bueno, y esa comunicación tan bonita, sí, es verdad. Se rompería la magia, quizás、si、se conocieran. ¿No piensas eso? Eh, ¿O eh, no? ¿Estos últimos? Sí, o no. Ah, o no. no Depende. No, bueno, no se sabe. No sé. Yo conozco gente que empezó una relación por teléfono y acabó casándose. Y tú también. Yo también la conozco, claro. Sí. g r a b a n d o crónicas, por ejemplo. <risa> bueno, dice la vida es que, claro, son muchos días seguidos. Y claro, ¿qué ocurre? Dice, mira lo que dice otra. Dice.、Mm, Dice, cuando pasaba rápido y teníamos libertad, suplía con conversaciones y bailes A e s t a s altas horas de la madrugada el abrazo que ahora me falta. Claro. Claro, claro. El amor. El amor es tan bonito que, mira, Nuria March、eh, dice: en cuanto la pandemia me lo permita, me caso. Ah, bueno, pues. ¿Crees muy bien. que es la primera vez? No. no. ¿La segunda? Tampoco. No. ¿La tercera? Ay, sí, sí, la, te la tercera. Claro, claro, claro. Entonces, ir a la vencida. Sí. O no. En los toros dicen no hay quinto malo, o sea、También. que le quedan todavía dos más. Sí, sí, sí. En los toros no son seis, toros seis. Sí, pero sí. <risa> vale. Bueno, pues eso, que ella está muy contenta. Dice que en este año que todo el mundo está tan triste, pues que ella se siente mal porque es feliz. ¿Por bueno, qué? Mira lo que haga, el reportaje que acabamos para, de leer. Claro, hombre, claro. Más y、si、cosas. i e n t e feliz, pues deseamos que siga siendo feliz, claro. claro. Nos falta un minuto todavía. Nos falta un minuto de todavía. Claro, la hombre, historia、claro. de amor. ¿Tú sigues la historia de amor en redes sociales de Jennifer López? Bueno, de, pues de, de,、eh, a ratos, s、eh, A ratos. Bueno, pues esta está casada con un jugador, con un ex jugador de los Yankees. I k n o No, no está casada. Esta está. Yes. Bueno, se han ido a casar, pero bueno, siempre se ha suspendido por lo que sea y ahora parece que han roto la relación. Han roto. Sí, y dice, niegan la existencia de terceras personas en su ruptura. Porque, según parece, él estaba coqueteando con una actriz que se llama Madison, Madison, porque no sé decir el apellido. Rodríguez Madison. sea, Ma Madison, vamos. Madison. Y, luego, y luego, ¿cómo se diga? Coqueteaba y tonteaba con Madison. Te, te y... he engañado un poco, no te faltaba un minuto, te faltaban dos y medio. ¿eh? Pues para que luego no te quejes, lo, siempre me dices, me quedan minutos, me quedan minutos. Pues te quedan dos todavía. Ya has hablado durante 30 segundos. Sí, ya los h e consumido.、Sí. Bueno, pues Rodríguez, que es Alex, que es el ex o no, no sabemos, de Jennifer López, que parece que ha tenido algo que ver con Madison,、mm -hmm. ha afirmado que no la conoce. Pero ha hablado Madison. Y ella asegura que lo conoce a él, ¿lo qué? Ella confirma que han hablado por teléfono. Ya, ya. Que bueno, ya sabemos que es un paso. Sí, claro, r t a n t e Dice que nunca se han conocido y que sus encuentros. A ver cómo, cómo, cómo, cómo salimos de esta, Juan Diego. Nunca、sí. han sido físicos. El jardín es importante, ¿no? Nunca han sido físicos. Físicos. Explícalo. Ciberrelación, no vamos no sé. a llamarlo así. ¿Cómo ¿no? lo ves tú? Yo veo que, que se han dicho cositas. O s h a escrito <risas> cositas y, y. No se conocen, han hablado por teléfono, sí, sí, nunca sí, se sí. han conocido, pero sus encuentros nunca han sido físicos. Entiendo. Y han, claro, acabado Jenny, Jenny... con... han acabado los dos Han a como a a b d los dos o c el palo, el churrero. Jenny, sí, está un poco en paz. Ella de repente ha empezado a publicar fotos de hace muchos años, muy feliz. Ya. Ya. Vamos, que se conocían, pero no, se, no, no llegaban a verse físicamente. No, no lo sé, ellos dicen que están intentando. Estamos trabajando en algunas cosas. ¿Estamos trabajando en ello? s Sí. Esa、no、es a frase、si、que n empleado. <risa> Encima de la mesa. O no, dice que las informaciones son inexactas, que están trabajando en algunas cosas, pero bueno, él está en Miami preparándose para la temporada de béisbol. Ah, que sigue jugando, ¿eh? b u e no tiene 45 años. Sí, hombre, claro. Está, está en, en el momento. Está en el momento, están, claro. claro. Y, <risa> Probablemente、eh... el mejor de su vida, claro. <risa> Ella <risa> se encuentra en la República Dominicana. ¿Les podemos dar un consejo? Sí, por supuesto. Que se llamen por teléfono. Claro. Claro. que no se conozcan, que se hablen por teléfono. Y que tengan encuentros no físicos. Jamás pensé que acabarías convirtiéndote. ¿En Madison? No, no, no, no. no. En una consultora sentimental. Oye. La Elena Francis del año 2 0 2 1 www.facebook.com. Ahí me puedes preguntar lo que c o n s i d e r e s Y tú ya sí,、si、eso contestas, ¿no? Claro, c l a Has ¿tú? acabado en todo lo alto. No, mejor tú, mejor tú. ¿Tienes no, alguna tú? duda? ¿Te puedo ayudar? No, c u e l g a tú, c u e l g a tú. ¿Sí? Esto es lo que se deben decir ellos cuando hablan por teléfono. s í Motor y m e s A lo mejor también podían trasladarse o podían viajar a las islas. En España tienen dos archipiélagos muy bonitos a los que poder viajar y estás escuchando el único programa de radio que siempre tiene presentes a nuestros dos archipiélagos. Cada semana, nunca fallan, nuestros aislados: Gustavo de Dios desde Onda Cero Canarias y El Kadimi Trova, que es quien empieza hoy, desde Onda Cero Mallorca. Hoy me he levantado optimista, un día más, aunque llevo así una semana. ¿eh? Desde que el lunes pasado el CEO del turoperador TUI anunció la recuperación del turismo alemán en Baleares a partir de la segunda mitad del mes de abril. Después, el AITB, que es la feria turística alemana, las compañías aéreas y otros turoperadores comunicaron importante incremento de las conexiones aéreas y flujos turísticos hacia las islas. Y así, hasta el viernes pasado, que el gobierno anunció que unos 2.000 millones de euros del plan de ayudas directas para autónomos. Y empresas irán, chachán para Baleares y Canarias, que somos las comunidades más perjudicadas por la crisis económica provocada por la pandemia porque dependemos del turismo. En cualquier caso, el sector turístico balear, que al final somos todos, comienza a vislumbrar la luz al final del túnel, aunque sea pronto aún y debemos andarnos con pies de plomo. Y a pesar de la paradoja que se produce, que no podremos recibir a viajeros nacionales en Semana Santa. Y ya en el tema sanitario, que es clave, Baleares ya ha abandonado la zona de riesgo alto de COVID-19 al bajar de los 50 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días y Janssen ha sido aprobada en Europa con su monodosis. Solo podemos pedir que nos llegue la vacuna y lo demás. i r á todo rodado. 4.700 millones de euros. Ojo a la cifra. 4.700. Esto es lo que el sector turístico, protagonizado sobre todo por los hoteles y parecidos, facturó el año anterior a la pandemia, 2019. 4.700 millones. Luego vino lo que ya conocemos: cierres, ERTES y demás pequeñas gabelas que escribió Billy w i l d e r en el guión de 1, 2, 3, que luego dirigió. Esta semana las patronales hoteleras de Canarias, porque hay varias, han pedido a los ayuntamientos de los municipios turísticos de Canarias no pagar. Impuestos por los hoteles que están cerrados o al menos que se les rebaje. Parece que un colchoncito para momentos malos con 4 0 0 7 millones de facturación, pues igual hay para aguantar un poco más, dado que los impuestos los pagan también los que están en paro y los trabajadores de esos hoteles que están en un ERTE, cuyo al menos mitad del sueldo se paga con dinero público. La Federación de Municipios les acusa de chantajearles y aseguran que es ilegal lo que están pidiendo, y aquí estamos. 4 0 0 7 millones. No está mal para cuando esto se reactive aislados. No se van a quedar, eso ya te lo digo. 8 menos 12, 7 menos 12 en Canarias, y llegados a este punto. Aquí están las noticias del deporte con Gonzalo Palafox. ¿Qué tal? Juan Diego, ¿qué tal? Buenos días. Vuelve a ver Liga tras el empate anoche del líder, el Atlético de Madrid, el Coliseo Alfonso Pérez, ante el Getafe 0 a 0 de los de Simeone, que jugaron más de 20 minutos ante 10. Tras la expulsión de Niom, y que aunque rozaron el gol, se encontraron en algunas ocasiones con el guardameta a z u l ó n d a Visore, d y en otras, o no estuvieron acertados, o el balón acabó en el poste, de los r o j i blancos. Tras la victoria del Real Madrid ante el Elche, se quedan seis puntos por encima del conjunto de z i n e d i n e z i d a n y siete del f c b a r c e l o n a los de Cuman. Juegan el lunes, escuchamos a Diego Pablo Simeone. El campeonato español es muy difícil, que obviamente tenemos dos、mmm, extraordinarios equipos que no van a perder. No p o e m o s perder ningún partido de acá al final, que son Real Madrid y Barcelona, y sabemos eso, lo tenemos, que, lo tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener la tranquilidad de saber cuál es nuestro camino: ir partido a partido, el ansia que no aparezca y tratar de ir sacando adelante lo que tenemos por delante, que eso será el mejor camino de acá al futuro. La liga se vuelve a abrir tras la remontada del Real Madrid, que acabó ganando 2-1 al Elche en el Diestéfano, gracias a un dolete b de Karim b e n z e m a El segundo gol, un golazo en el descuento. Escuchamos al delantero francés. Porque no fue un partido fácil para nosotros, con un equipo de, de Elche, Elche buen, bien organizado atrás. Y sabes que los equipos que vienen aquí se meten atrás y es difícil para nosotros. Cada vez que entramos en, en el campo, sabe, sabemos en, nuestro, en nuestra cabeza que es la liga, que tenemos que, que dar más para, para llegar a, a primera plaza. Sergio Ramos fue titular y en principio será de la partida ante el Atalanta. Hazard, Jugó unos minutos en el segundo tiempo. También ayer, a la v e s uno c a d i z uno, Yosas, uno a cero, Valladolid, cero. Para hoy, cuatro encuentros más, entre los que destaca el que juegan a partir de las nueve de la noche en el Sánchez Pijuán, Sevilla y Betis. Los de Lopetegui son cuartos. Y los de Pellegrini, sextos. Escuchamos a los dos técnicos. ¿Quién es el favorito en el Gran Derbin? Esas preguntas son muy recurrentes vuestras en cada momento de las temporadas y de competiciones. Y, y la respuesta s i e m p r e la misma.、Eh, eh, eh, nos tenemos que centrar en el juego. Los partidos están por jugarse y uno tiene que mostrar lo que tiene que mostrar en el terreno de juego. ¿no? no, ni el día previo, ni, ni en las salas de prensa. Con dos equipos,、eh, por supuesto,、eh, ambos van a querer ganar desde el minuto uno. Partido. Eh, o una final m a t a s que tenemos que jugar de aquí hasta final de la temporada, así que ojalá sea un muy buen partido para el público. Además, para hoy, a las 2 de la tarde, Celta de v i g o Alletti de Bilbao, a las 4 y cuarto, Granada Real Sociedad, y a las 6 y media, Eibar Villarreal. Mañana, el Barcelona cierra la jornada recibiendo al Huesca, uno de los posibles fichajes blaugranas de cara al año que viene. El Cunagüero, que acaba contrato este mismo año, dijo esto sobre su futuro. Están e s c r i b i e n d o todo, bueno, el... están e s c r i b i e n d o todo, b a r c a Barça, Barça, ahí. O sea, aguantemos un poco, ¿viste? t o d a v í a e s t a m o s e n c h i p a r a v i s t e En fútbol internacional, en la Premier, el rival del Atlético de Madrid en Champions el próximo miércoles, el Chelsea. Empató a cero en su visita al Leeds en la Bundesliga, 1-3 del Bayern de Múnich en casa del Friburgo, con gol de Lewandowski, que con 268 tantos iguala a Klaus Fischer como el segundo máximo artillero del fútbol alemán. El Dormund t ganó 2-0 al e r t e b e r n pero Haland se quedó sin marcar para hoy en la Premier Arsenal Tottenham a las 5 y media y Manchester United West Ham a las 8 y cuarto en la Serie A. A las 3 Torino Inter, a las 6 Cagliari Juventus y a las 9 menos cuarto m i l a n Nápoles y en Francia l a A las 9 PSG Nantes en segunda división, jornada 29. Ayer, cuatro partidos: Fue Labrada 1, Las Palmas 2, Girona 1, Lugo 1, Castellón 2, Saba del l 1 y m i r a n d é s 2, Español 2 para hoy. Cuatro encuentros más a las dos: Logroñez Málaga, a las cuatro, Sporting de Gijón m a l l o r c a a las seis y cuarto, Tenerife, Alba c e t e y a las ocho y media, Real Oviedo, Leganés en Fórmula uno. Fernando Alonso volvió a subirse a un monoplaza, a lo grande el Asturiano, acabó segundo los test matinales de Bahrein, solo por detrás de Daniel Richardo Carlos Sainz. Fue sexto en b a l o n mano. Raúl Entre Ríos superó ayer ante Argentina con 281 encuentros. A Viva Rufet como el jugador con más partidos con la camiseta. de La selección en tenis. g a r b i ñ e Muguruza ganó ¿no? en Dubái ante la Checa Krejcikova, su primer título del año. En baloncesto, Liga Andesa ayer, tres encuentros: Juventud 91, Braudí 84, Barcelona 107, Vásquez Zaragoza 88 y Unicaja 82, Gran Canaria 76. Para hoy, cinco más. A las doce y media, Estudiantes Vilo Básquet. También a las doce y media, Manresa Fue Labrada. A las cinco, Guipuzco a Valencia Básquet. A las seis y media, Vasconia Real Madrid. A las siete, Real Betis Moraban Candora. r Y en ciclismo ayer, jornada de triunfos esloveno. Roglic se volvió a i p o n e r a la séptima etapa de la p a r i s n i z a y amplió su ventaja a la general. Y Pogacha ganó la etapa en la Tirreno Adriático. Y recuerden, desde las tres, Radio Estadio. 8 menos 7, 7 menos 7 en Canarias. Estos son los titulares de cierre con José Manuel Gabriel y Mamen Rodríguez Astre. La justicia va a resolver esta mañana si habrá adelanto electoral en Madrid. En caso de ir a elecciones, Díaz Ayuso pide una mayoría amplia. Gabilondo habla de emocionar a los madrileños y más Madrid quiere desalojar al gobierno de la bronca. Y la corrupción. El senador de Ciudadanos, Fran Herbías, abandona la formación Naranja y su acta de parlamentario. Herbías acusa a Inés Arrimadas de convertirse en muleta del sanchismo y anuncia su marcha al Partido Popular. Dirigentes regionales de Ciudadanos respaldan a Arrimadas. a Ante la reunión de la dirección de mañana, califican su liderazgo de sólido e incontestable. José Luis Ábalos compara la compra de t r a n s f u g a s en Murcia con la venta de esclavos. García e g e a acusa a Pedro Sánchez de querer controlar autonomías con mando a distancia. La expresidenta interina boliviana, Yanín Áñez pide a la OEA y a la Unión Europea que evalúen su detención ilegal. La comunidad internacional pide transparencia en el caso y respeto a los derechos de los detenidos en Bolivia. La policía londinense carga contra una concentración en recuerdo de la niña Sara Everada, asesinada por un policía. Políticos de todos los partidos han criticado la actuación desproporcionada de las fuerzas de seguridad. Y en cuanto al tiempo, siguen las lluvias en el norte y el buen tiempo en el resto del país. La semana acaba con lluvia y chubascos en el norte de Galicia, Cantábrico, Pirineos y norte de Navarra n e a r r a Significativas en el entorno del Valle de Arán y poco nuboso o despejado en el resto del país. Esto es. América. Y este es Agustín Alcalá. Ken, el mejor amigo de Barbie, acaba de cumplir 60 años y por su edad ya podría recibir la vacuna de la COVID-19. Mattel, la fabricante de la muñeca más conocida y delgada del mundo, ha creado un Ken conmemorativo que lleva un bañador rojo. Sus pies se sujetan con unas sandalias del mismo color y la toalla que lleva en sus manos tiene el color amarillo de su pelo. Para tener 60 años, todavía tiene el cuerpo de un ventañero y no los Michelines, la falta de pelo o las canas que los sesentones de carne y hueso tanto odian cuando las ven aparecer. Ken sigue siendo un Guapetón y la mejor compañía para Barbie, que ya tiene 62 años y no parece muy diferente a la esbelta jovencita que enamoró a tantas niñas estadounidenses en el año 1959, cuando apareció por vez primera, en un año como el pasado en el que tantas niñas se quedaron en casa. Barbie fue su mejor compañera y Mattel vendió 76 millones de muñecas. Es posible que con la edad y cuando ambos se acercan a la jubilación se aclare su situación personal. Si Ken es de nuevo su novio, si es un amigo con beneficios, un a Amigo a secas o un compañero para momentos de soledad, o si él, cansado de tantas largas, decide que Barbie no es finalmente su chica preferida. To Mamen Rodríguez Astre produce y Miguel Jurado realiza este programa de noticias de Onda Cero, del que tendremos otra edición a las dos de la tarde, a la una en Canarias. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con una de las canciones que sonaban durante aquellos tres meses de Quédate en casa. ¿Recuerdas el Quédate en casa? Aquellos meses en los que este programa de noticias tuvo tres ediciones, porque teníamos una tercera a las ocho de la tarde, las siete en Canarias de cada sábado y cada domingo. ¿Lo recuerdas, verdad, m a m e n Fueron unos meses. En los que el esfuerzo cobró un sentido especial, porque la radio tuvo todavía más sentido del que siempre tiene. Por motivos así, continúa mereciendo la pena dedicar la vida a la radio, porque todavía existe un color, y ese color no es el azul, ni el rojo, ni siquiera el amarillo o el verde, es el color esperanza al que canta Diego Torres. ¡Ven! Lograr, Gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza Por fin no es lunes con Jaime Cantizano. Ara, que, vuela, que la radio te acompañe. Más, Adiós. sacarlos afuera